¿Cómo estamos? Muy buenas tardes aquí. Estamos en el sauna ay, del barrio sí. chino. Ya recordé este foquito. Chicharrones. Como carnitas. Pállense no, <risa> los bolillos de ahí de, ay, de ay, Atemajac. Que... El otro día fuimos, bueno, hace unos días fuimos ahí al mercado de, de Atemajac. Atemajac. Oye, es lo que más venden carnitas. Pues sí, es el mercado por bolillos, tradición. Son unos bolillos impresionantes ahí que se ven de lo más sabrosos es que se es que, antojan. De hecho, muchos de los torteros que venden tortas ahogadas, ahí ya compran las carnetas hechas, la verdad, y el virote y todo ahí. Maestro, no les quite el, el no, secreto que les pues, dicen que las Pues hacen. es la verdad, ¿no? Y nosotros que no comemos y caímos ahí en el mercado donde está lleno de carne. Sí, y la verdad es que huele bastante sabroso, huele pues a bastante puerco. Tan, tan antojable. Como se huele en la, como en la piedad, dicen, que qué huele? pasar pues dinero. Pues no sé, pero huele bastante rico y la verdad es que ese día fuimos a desayunar y nos encontramos una señora que nos hizo... ¿qué nos hizo? Ni unas, gorditas, unas gorditas de, de requesón. Ah, sí, de rajas. Muy ricas, con harta lechuga, mucha salsa, muy sabroso que estaba también. Ahorita que dices eso me recuerda que lo, ni los musulmanes ni los judíos comen puerco. No. De hecho, a los judíos, a los a los que cambian de religión, que se convierten al, al cristianismo a otra religión, uh -huh. de manera despectiva les llaman marranos. Es el término que utilizan para los judíos conversos. ¿Por qué entonces ya comen carne? No, porque ellos no comen carne por más por salud. Pero es por religión también, ¿no? Sí, claro, pero lo, lo que pasa es... No, no precisamente. Lo que pasa es que en el judaísmo, es, es, el, el, el rabino este, certifica que la comida sea saludable. Y ellos consideran al marrano como, como, una, como algo que te hace daño, ¿no? Y también los musulmanes. Pero, no, pero aquí en México nos vale eso. Es México, maestro. Aquí mientras sepa rico y, y se mueva. Y con chicharrón peludo. ¿Qué dicen? <risa> con, el, con los pelos de la Sí. Nos, ay, maestro, guácala, todos nos Mira, todos con nos una coger, coquita ¿sí? y a repetir. ¡Qué pena. Ay, maestro, <risa> saludos a todos los que toman coca, pero... Dice por ahí un, un meme que se hizo viral que dice... Y que ahí te mando una coquita para que te mueras más pronto, entonces... Ah, incluso es, es, existen las teorías que hay gente que afirma que las coquitas chiquitas son distintas. Yo, ah, digo, claro. no, yo no entiendo por qué, pero No sé, bueno. mi mamá es una de ellas que dice que sabe más buena la Juran coca chiquita. Por su por, por su vida? Y la de vidrio más uh -huh. que la de lata. Puede ser que por el vidrio tenga que ver por una función respecto del plástico, pero pues el líquido es el mismo pues sí, pero bueno yo no puedo ser. yo no puedo dar fe porque yo no soy especialista ni en mucho coca. menos, o sea, yo ahí soy un neófito yo pero tengo man, 15 años que no pruebo una coca o más alguien que tome coca, que sea experto en la materia, si nos puede decir ya que si esté contaminado ya si es, si es maestro, respete a los prójimos, pero es que fíjate tanto de ahorita, fíjate ahorita voy a que a del todo. staff, véngase a alegar acá con el maestro, el, no, hay, no hay transmisión en vivo hoy, puedes pasar tranquilamente no es alegar, pero fíjate, es que Mira, uno, uno de los fenómenos por si los gringos comen mucho pavo entonces las coletas de pavo pues no sirven ¿no? y las tiraba entonces dijeron no mejor caminarse a los países pobres ahí en las islas del pacífico y luego ya les crearon un problema de adicción de sobrepeso y diabetes uh -huh. y aquí nos mandaron ahora las salitas y lo dicen ay déjalos no es una cuesta bien direccionada porque la basura que ellos no consumen no la mandan para acá nomás le ponen sal y saborizantes y la verdad pues que genera Pues que enferma a la población. Pues sí, pero... De hecho, en, en las Islas del Pacífico hubo una... La gente se dio cuenta y comenzaron a prohibirlo, pero entraron los gringos con el con la cuestión del, del comercio internacional y les dijeron, no, ahora tragan. No es saber si quieren, es a huevo. Y por eso se genera todo ese proceso de obesidad y diabetes. Dicen, ah, pues la basura, en lugar de tirarla, se le vendemos a estos güeyes. Pues sí, pero lo bueno es que también en Estados Unidos se las comen. También ellos tienen el problema. Eh, no, generalmente <risa> ellos se comen las pechugas, ¿eh? También les hace daño. Pero ellos tienen un problema de sobrepeso tremendo. Sí, claro, porque se comen cinco pechugas los ah, cabrones. Ah, bueno. O sea, tantito y tantito, ¿no, Juanito? No, pero es cierto que ellos lo hacen de manera intencional. No, yo no digo que no, maestro. Pero es muy difícil también que vayas persona por persona convenciéndolos de yo que no, no pueden comer eso. Yo no quiero convencer a nadie. Eso, de que no pueden comer eso. Yo no puedo convencer a nadie. No, ni siquiera quiero. Pero ah, es bueno. importante que la gente sepa de dónde vienen las cosas. Ah, por eso, eso. sí. Bueno, es tu opinión. Ya veremos si aquí alguien, después de la regañada, alguien nos quiere escribir algún comentario. ¿O no, Juanito? Es que se coman las alitas que se les tapen las venas a mí. Oye, pues el día de hoy estamos en el programa... Número 213. Y usted tiene un asunto pendiente, maestro, que yo creo que vamos a llegar al 300, Juanito, y a ver si entonces. Eh, tenemos un... Ay, me asustó la chica esta. Siéntese ay, tranquila. Eh, estamos a 6 de agosto, es increíble. Eh, ya pasamos las 3 de la tarde. Y el día de hoy te voy a presentar. Vamos a seguir con esto de, de la cumbia, que pues ya lo hemos dicho antes. Hemos descubierto que... Para que la gente baile sin ningún problema Tiene que haber cumbia Es lo que mueve a todo mundo Y en todos los países En Latinoamérica, en Europa, en todos lados Y recuerden que la vida se vive con el cuerpo No con la cabeza Así que, pues bailando cumbia Escuchando cumbia Y de estas conexiones que va uno haciendo De un grupo a otro Yo me encontré un grupo que se llama Los Míticos del Ritmo No sé si tú los conoces. ¿Usted, señorita, el Yo conozco, pero a los místicos. No, no son místicos, maestro. Son míticos. ¿Qué quiere decir mítico? Pues que es un mito. Oye, pero antes que no se nos olvide, mandarle un saludo a... allá a los países... No saben ni a dónde. A los países escandinavos. No saben ni a dónde. Al Báltico. este Antes de que se duerman, y pues... Saludos también al señor Sergio que Parece que anda... Comiendo, comiendo yo creo, lo que uno no puede hacer porque uno anda trabajando pipirín, pero él sí solo comí un poquito de granola, pero es que hoy no me alcanzó el día pero bueno, es que la salud no nos ha dejado a mí no me ha dejado ser al 100 pero bueno, ya hablo, ya respiro bien, y es ganancia aquí sigo, pero bueno te estoy diciendo que te voy a presentar a este grupo, eh, ¿tú sabes quién es William eh, William Holland ¿Tampoco, maestro? No te crees ¿Qué? ¿O William Levy? Señorita del staff, compórtese, por favor. Mira, él es un músico, DJ y productor originario de Inglaterra. Luego de vivir siete años en Cali, Colombia, se trasladó a Nueva York, donde actualmente reside. Eh, él es una de las grandes estrellas de la música de soul, de funk y del New eh, de década de la década pasada. En el 2006, él hace un viaje a Colombia y él considera que esto le cambió la vida. Quedó tan fascinado por todos los sonidos que ahí encontró, los aromas, los colores, eh, la calidez de la gente que ahí se instaló, se quedó a vivir en esa nación eh, cafetera y se sumergió en toda esta cultura. ¿Te recuerda a alguien esa parte? A Exactamente. el Rey Momo. Exactamente, él también comenzó a investigar y comenzó a, a entender por qué ellos bailaban, cantaban y había como todo ese conjunto de sonidos que creaban música increíble, ¿no? Porque la gente, todos eh, tú escuchas por ejemplo Colombia y sabes que todo mundo baila, o al menos eso creemos, ¿no? Sí. Que todo mundo baila, es como bueno, cuando la gente escucha México y todos creen que bailamos el jarabe tapatío, tapatío. <risa> no es cierto, pero bueno, allá todos creemos que bailan cumbia y que bailan Salsa, ¿no? Entonces a él le pasa esto, él se enamora de, de esta parte, entonces comienza a, a juntar un grupo de músicos que son bastante experimentados y a final de cuentas se llama Los Míticos del Ritmo. Con ellos hace... Los místicos. Míticos, maestro. Ya sabe que me equivoco y no. El místico viene del misterio del te, testigo presencial. Es como cuando tú, eres pres, tú presencias la, la aparición de Dios y tú estás ahí, esto es un, uh -huh. es un místico Eso es un místico. ¿Y un mítico? El mítico, pues Ajá. es un mito, es una mentirita. Ah, pues esto es como <risa> una mentirita, pero bastante creíble. Pero los pueblos se, se fundan con mitos. Sí, te voy a poner, les voy a poner la primera canción del día de hoy y ya les platico un poquito más de qué se trata y quiénes son los músicos que están dentro de esta agrupación eh, y cómo es que a él le, le llaman, porque no ha sido la única agrupación que él ha formado con todo esto. Fíjate que eso, ahorita que decían, me recordaba a David Brown que era el como uno de los líderes de las cabezas parlanchinas del uh -huh. de los Salking Heads. Y él hizo algo muy similar, y hizo un, un disco que para mí es uno de los mejores, que se llama El Rey Momo, ese se, sí. los, se los recomiendo mucho. Entonces realmente él nomás ahí como que cantaba, pero los músicos eran los... Hacían todo lo demás. Pues eran... Ah, bueno, aquí ahorita me vas a decir qué, qué vas a encontrar de, de diferente. Eh, vamos a escuchar, ¿te Había varios músicos, incluso de la Fania. Sí, de eh, la primera canción se llama Cumbia comejen Eh, casi todo lo que traemos hoy está eh, o se lanzó al público en el 2012. Esta canción es una de ellas y yo creo que sí les va a gustar. Vamos a escuchar. Si no se aguanta. Por favor. ¿qué tal ah, maestro? muy bien, muy bien a ver, platícame, ¿qué te encontraste ahí de instrumentos? ¿qué notaste diferente? pues el acordeón para ¿qué es lo que me fascina? bueno, que tiene que ver con el vallenato también uh -huh. porque en la cumbia tradicional no está el, el, la gaita, que le llaman ellos que es el acordeón, pero a mí me fascina el acordeón se lo usa a Farid ah, sí, a Farid, Mond Farid Mondragón <risa> no es ser un político <risa> es, de Tropical Día, más fácil sí. Y siempre yo agradezco que haya una cordencita en los grupos, la verdad. ¿Y? Y la guacharaca. Es tremenda. Sí. Estoy, estoy convencida de que es el, el, el instrumento que más me puedo gustar. Me fascina cómo pone el ritmo. Para que los tumbados se vayan poniendo las pilas. Sí, vamos a bailar. Sí, los vamos a enseñar a todos a bailar. Ajá. Eh hace ratito dijiste tú que, que te parece como vallenato, toda la cumbia que ellos hacen es como muy tirada a este lado del, del vallenato, como la diabla exactamente, de hecho fíjate que a mí me gusta bastante porque algunos de los grupos que tenemos pendientes por mencionar o por traerle aquí al público en el programa eh, a mí me, me parecen como muy similares y de repente podrías decir ay es que voy a escuchar lo mismo, no hay instrumentos similares Y obvio, al, al momento de, de interpretar parece, pero cada uno tiene su sello muy particular, ¿no? Su estilo muy particular. Entonces, esto a mí me parece que suma en lugar de que se escuche todo igual, ¿no? Fíjate, nos hace falta hacer un programa de Luis Ornelas, pero eso alcanza para muchos programas. Sí, bastante. Para mí es como... Y no es poncho. Para mí como <risa> si... Eh, re regresar otra vez en Inseto Molina, Luis Ornelas Sí, la verdad sí. sí no, no, eso es una cosa tremenda. ¿Y cómo la gente lo quiere? Yo no sé si alguna vez ha ido a tocar en Guadalajara. Si no me di cuenta, pues qué gachito, ¿no? Al <risa> DF seguro que sí ha ido, pero... A lo mejor ni le gustaba la cumbia en ese entonces. Hace maestro? falta que venga Luis Ornelas acá a sacar o sea, que lo esperamos? Que traiga todo su abandonón. Pues ya estuviera. Eh, ah, Yo te decía que, que te iba a, a platicar cómo le decían y ya ahorita aquí alguien vino a decirnos Y efectivamente, él es conocido en el medio como el cuántic uh -huh. Así le dicen, entonces también apodan a su cumbia como la cumbia cuántica Ave María, Ahorita, que está de ahorita moda, todo es cuántico ajá, Ahorita que está de moda ese esa término para... para eh, significar pa, algo todo. ajá sí, a o sea, él... si te quieren vender algo te dicen es cuántico y caíste ah, no, redondito claro. yo no sé cómo lo no. dicen que hay me mea patas cuántico o maría purísima <risa> no sé <risa> hay una qué? una compilación que él hizo de cincuenta y cinco pistas fíjate de cumbia colombiana y porro publicado en el dos mil once esto se llama The Original Sound of Cumbia ajá uh -huh. Eh, fue el resultado de cinco años de investigación de campo, o sea, él estuvo ahí viviendo, él tomó clases de acordeón de guacharanga y de diferentes llamador eh, y, y todo, ajá, eso. de diferentes instrumentos con maestros especializados ahí en Colombia y yo quiero creer, digo, no investigué a cada maestro, pero yo quiero creer que de repente ellos, pues, nacen con esto, ¿no? No es que tanto que fui a la escuela y me volví un experto, sino que ese corazón, ese feeling que ellos llevan dentro, pues lo sacan en el instrumento que, que se les da, ¿no? Sí. Entonces, imagínate él aprendiendo a tocar todos estos instrumentos, realmente fue parte de, de lo que logró, ¿no? Sí. Dice, para en, encontrar y compilar registros antiguos, no es lo único que él hizo durante este tiempo. Ha estado, ah, te decía de los instrumentos, como el acordeón, Eh, y ha tomado lecciones con diferentes maestros de Colombia y Panamá, también como Aníbal Velázquez y Papi Brandao. Eh, ha llevado adelante sus proyectos. Otro que él ha tenido, que fue como muy marcado, que a mí me parece muy similar, que se llama Combo Bárbaro. Eh, ya después escucharemos un poquito más de, de ellos, pero a mí me gustó más los míticos. Fíjate, el acordeón es tan importante en Venezuela, en la música como el vallenato y la cumbia, uh -huh. que eh, Gabriel García Márquez en eh, Cien Años, cien años de, soledad, de Soledad, habla de un personaje que es Francisco el Hombre sí. Entonces, Francisco el Hombre es un, es un juglar que va por los campos, por las poblaciones, llevando las noticias ¿no? y que en el pueblo fonita de tal se murió Don Chencho y bla bla bla Entonces cuenta la, la historia, en el en, bueno, el mito, uh -huh. que Juan César Colombre se topó al diablo sí. en el camino. ¿Pero qué hizo Juan César Colombre? Lo retó a un duelo de acordeón. A ver quién tocaba mejor el acordeón. ¿Y quién crees que ganó? Pues el Francis diablo. C ¡Ah, Francis no es cierto! <risa> ya sé! O sea, para que veas cómo está tan arraigado el, ese instrumento en Colombia, la verdad. Pero aquí tenemos unos acordeonistas también tremendos, ¿eh? La sí. verdad. ¿Ah, ahí está el Piña. Sí, la verdad. Que no le piden nada a nadie. Que también toca bien el acordeón. Aquí tenemos a quién. No sé, tú dime. A nuestro al sonidero. Ah, sí. También le mandamos saluditos. ¿A quién? A, a este... Sí, así mismos... <risa> a Calbox. No, a Calbox. <risa> Maestro, es que usted me dice unas palabras <risa> por otras y luego ya cuando yo quiero hablar ya tengo todo en revuelto. Oye, pues la siguiente canción es un cover de una canción de Queen. Ajá. Uh -huh que se llama Another One Bites the mm. Dust. Y en español, bueno, es lo mismo, pero en español se llama Otro Muerde el Polvo. Muerde. Vamos a ver qué les parece, a ver si les gusta o no, tan buena una como la otra. ¿Sale? ¡Vamos, Juanito! muy bueno. ¿Qué tal maestro? Está muy bueno. ¿Verdad que muy bueno el cover? ¿Qué le pareció señorita el staff? Me encantó. ¿Verdad que sí? sí. Está bueno Está para muy bailarlo buena. ese. Ya vamos a empezar. Pero fíjate. Dime. Eh que ya vamos a, a empezar a o ya empezamos a trabajar más seriamente en las clases de jueves porque pues el resto de clases dice que son los avanzados. Entonces pues hay que dice la gente hay que parecer avanzado ¿Verdad? Entonces ya vamos a empezar a hacer un poquito de ejercicio, más cosas de coordinación y a trabajar para bailar chido. Pero fíjate, ahorita, bueno, me hizo me llegó la nostalgia de que ahorita las canciones son muy cortitas y eh, los domingos que vamos a las a las termales, veníamos escuchando a La Fania y en un trayecto como de 45 <risa> minutos con tres rolitas de La sí, Fania llegas. Y sea, ahora <risa> ¿Pues qué pasó? <risa> Incluso yo, yo le dije a Meche, yo pienso que los bailadores no, me, no te aguantan una de estas No, de hecho hay <risa> bailadores de salsa. O sea, los de cumbia, pues, ni hablar, ¿no? Pero los bailadores de salsa, hay muchos que reniegan. Eh, por cierto, viene a mi mente Humberto Camejo, porque a él le fascinaba vernos bailar y de repente se aventaba rolillas de 10 minutos y todo el mundo bien cansado y les dice, córtale y el otro, no, no, así se debe de bailar. Así se baila. ¿no? Entonces, a nosotros pues estamos acostumbrados, no había ningún problema, pero había gente que sí renegaba y decía, no, ese grupo no me gusta porque hacen las canciones bien largas. Y dices, oh, pues, nadie nos da gusto. ¿eh? Recomiendo a los que no conozcan a las estrellas de Fania, que pues, es el inicio de la salsa. Sí. Oye, pues les platico otro poquito. Los Míticos del Ritmo es un proyecto dedicado a la cumbia y al vallenato, como ya te había dicho, pero fíjate, ellos son de la década de los 60 uh -huh. en Colombia y de otros países del Caribe. Eh, te voy a poner otra cancioncita porque estamos platicando mucho, ya me di cuenta, y pues aquí de lo que se trata es de escuchar. Eh, vamos a escuchar una cancioncita que se llama Samaria, que fue de mis favoritas, es una canción muy cortita, es un minuto 45 segundos, pero está tremenda para disfrutarse. Tal, no La verdad es que sí, estamos platicando aquí que próximamente tenemos un evento con Tropical Gea el 23 de agosto. No, si no me apúntense, equivoco, apúntense. ya es momento de que todos comencemos a confirmar asistencia porque ya saben que de repente todo va muy tranquilo y luego quiero 10 lugares y ya no hay y luego se enojan conmigo y pues no, ¿verdad? Entonces eh, Tropical ya en esta ocasión va a ser un tributo a la cumbia colombiana, pues yo pienso que aunque sea esta de Samaria que es tan cortita deberíamos de ponerles como reto no sé si, no sé si Layo me está escuchando pero si no les vamos a mandar el podcast para que lo escuchen y a ver ojalá que se atrevan digo sé que son poquitos días me van a decir por qué nos dices hasta ahorita ¿da? como que si fueran a ser enchiladas pero bueno igual y en una de esas todo funciona muy bien yo lo que más escucho aquí es el acordeón y el timbal y el la guacharaca entonces eh, Nico se puede encargar de la guacharaca que sí. le sale re bien o meche, ¿verdad? <risa> no todavía no Diría Ichiro, ni sabes. ni sabes Pero bueno, una más ¿Les parece? Para adelantar en esto de la música Y luego ya venimos a platicar otro poquito Ya saben que a mí Me gusta muchísimo bailar merengue Esta canción que sigue Se llama Willis Merengue No es precisamente un merengue Como tal, como el que estamos acostumbrados a escuchar Pero sí tiene como ciertos Toquecitos, entonces vamos a ver Si les gusta, Juanito Para la siguiente canción, please Se llama Willis Merengue Eh, tenemos tiempo de bailarla, son tres minutitos pasados, entonces vamos a ver, ¿sí? ¿Qué tal, maestro? Está bueno ese, merengue. es un merengue. Es un ¿no? merengue, claro que sí. Yo sabes por qué a mí no me gustan los merengues tan lentos. A mí me desespera cuando los ah, merengues bueno, son es tan otra lentos. Cosa. Pero ese tipo de merengue se baila muy sabroso en pareja. Es, de hecho, el merengue es una marcha. Sí. Ajá, entonces este, este es un merengue como tal. Claro, que el otro es el, está más rápido y ya. Sí. Se, se, se acostumbraron a Willy. Ay, me olvidan los nombres. Willy Chirino. Willy no. No. no. Willy... Wilfredo Vargas. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Y a, otro, bueno, ajá. hay varios, sí, Oros pues, sólidos, como de los más conocidos. Y Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, que ya se volvió como más comercial, ¿no? Ajá. Maestro, ¿qué quiere decir análogo? ¿La definición? Ajá. Uh -huh. Pues ahora, carajo, ahorita no, no te sabré decir exactamente. <risa> Según mi jefe yo, porque a lo digital no le hay ninguno. Exactamente. <risa> <risa> es lo viejito. <risa> Uy, no, bueno. Okay. Es, es algo parecido a, porque es es una analogía. Ah, ¿y por qué volteas es, a ver así? Es si una analogía, la... ¿no? De ahí viene, yo pienso que viene de analogía. Ah, bueno, que ya no, ya no voy a decir lo que iba a decir. Mm. Ok, dice, un disco grabado en análogo... Y para el que pues se han utilizado solo cuatro pistas sobre las que se han ido superponiendo todos los instrumentos es como se si hacía en aquella época primero ponías uno y luego el otro que según tengo yo entendido regresó esa tendencia de que cada quien va y graba su instrumento y entonces vamos poniendo todo en la misma <coughs> perdón en la misma pista <coughs> ay caramba diga algo más <coughs> Se le atoró el, el, te, el tequila <coughs> Es que no te lo tomes tan rápido Ay, se me antojó un mezcal, maestro y sí, pero estoy tomando medicamento No puedo, ching Pero se me cruza con el medicamento, Juanito Para sí, el siguiente no sé. martes igual sí me echo uno eh, Ahí te va, hablábamos Ay, perdón, eh, pero es que sí mi, mi cuerpo se acordó que tenía tos En este grupo Participan Anser Barrios Rada En la percusión que es nieto del gran acordeonista colombiano Francisco Pacho Barrios Rada. Eh... No, espérame. No, sí, Francisco Pacho Rada, perdón. Él está participando en los eh, sonidos con su voz y con el acordeón. El proyecto también se ve enriquecido con la participación del Combo Bárbaro, que es otra de las agrupaciones que te mencioné que él también sí. ha estado... Eh, fusionando con estos ritmos, ¿no? El bajo, aquí entra el bajo de Fernando Silva y la percusión de Freddy Colorado. También tienen a Humberto Pernet, uno de los músicos fundamentales en la historia de la fusión de ritmos costeños de Colombia con los elementos electrónicos. Eh, hacen una mención que dice el resultado no puede ser más interesante. Es cumbia instrumental bailable y poderosas versiones entre las que destaca la que ya escuchamos de Another One Bites the Dust eh, de Queen. ¿Sí? Muy bien. No, bueno, sí. Sí. Ok, es que ahorita vas a ver por qué. Pero bueno, es algo así más o menos, es, es lo que este grupo, eh, es como ha estado formado. A mí me pareció muy interesante, aparte de que la música me fascinó, la fusión me encantó y me gustó muchísimo que tengan covers tan bien realizados, porque hoy en día de repente escuchamos unos covers que dice, Dios de mi vida. ¿Quién le dijo que se escuchaba bonito? Claro, el gusto se rompe en géneros, ¿no? Eso es bajo mi percepción musical. Pero ellos yo creo que tanto Queen como Michael Jackson estarían muy orgullosos de escuchar este par de covers que ellos tienen de, de estos grandes de la música, ¿no? Así que vamos a escuchar una más. Uh -huh. eh, ¿Escuchamos? ¿Qué escuchamos ahorita? ¿El merengue? El merengue. Ya mira, me dio tos y todo se movió, todo se fue. Ok, vamos a escuchar una de mis favoritas que se llama Salvación. A ver qué les parece y regresamos a escuchar uno de los covers que es la canción original de Michael Jackson. ¿Qué tal, maestro? Muy bueno. No por nada es una de mis favoritas. Todas están muy buenas, es ¿sí? La verdad. Sí, la verdad es que sí. Digo, dejamos fuera muchas. Eh, como yo te decía al principio, me traje casi puras del 2012, que todas están en un solo álbum. Otros los tienen nada más así como, como solos. Digo, de repente es complicado que música que tiene ya tanto tiempo las puedan traer al, a la actualidad. Y más, si no hay a quien le interese, ¿no? Que diga, ay, esto me gusta, entonces eh, lo vamos a actualizar. Pero... Yo me encontré unas ahí. Y síganos en redes, búsquenlos. Bueno, más bien búsquenlos en YouTube. Se llama Los Míticos del Ritmo. Sí, es, la verdad vale la pena sentarte, escucharlo y descubrir todos estos instrumentos. Hay un mundo de música por descubrir y también sí. para pues, bailable, ¿no? Sobre todo lo, a nosotros nos interesa la música bailable. Nos interesa toda, puesto ¿no? Pero en lo particular... No que la que sueño. Uno, Maestro, uno, ¿quién le regaló una menta? Uno de los porque uno de es la vida se vive con el cuerpo, no con la cabeza. Hay que bailar, fíjate que hoy tenemos clase de martes y ya sabes, todos los, todos los días por la mañana yo siempre les mando eh, hola chicos, buenos días, hoy nos toca clase, confirmen asistencia, ¿no? Y ahorita ya van como 6, 7 parejas confirmadas y la verdad es que eso eh, me llena a mí de, de emoción cuando la gente tiene tantas ganas de aprender a bailar y cuando los ves tan emocionados aprendiendo a bailar. Nosotros siempre hemos dicho que si bailas bonito o bailas feo, esto es cuestión de apreciación, Subjetivo. ¿no? Del que te está viendo o de que tú solo te estés ju juzgando así muy rudamente. Pero la verdad es que te atrevas a bailar Estás del otro lado Eso es tremendo Entonces hoy con todo y dolor de cuerpo chicos Vamos a llegar a dar clase Ustedes no se preocupen Si de repente me desmayo, me levantan antes de reírse, por favor, y continuamos la clase. Con los abuelos también vamos a ir. Con los abuelos también vamos a ir. Eh, sí, ahí nos esperan, vamos a llegar también con dolor de cuerpo, pero vamos a llegar. Pero parece que todo está bien. Nuestros doctores dicen que voy a sobrevivir, entonces ya es ganancia. Ya con eso me doy. Tenemos que llegar de aquí al domingo, porque el domingo hay fútbol. ¿Con quién, maestro? los leones negros. De la UDG. Ok. Pues una más, maestro, Ay, porque chale. si Tlali muere por escuchar esta esta versión de este ahorita cover... Ahorita la revivimos. <ríe> sí, sí, sí la revivimos. Está. Okay, Ok, ¿tú sabes quién es Michael Jackson? <ríe> ah, sí. Ok, es uno de mis ídolos también. de eh, Jackson Faye. Exacto. El tuvo tiene una canción que se llama Don't Stop Till You Get Enough, mm. que en español quiere decir No Pares Hasta Tener Lo Suficiente. Entonces los míticos hicieron un cover que para mi gusto está muy, muy, muy bien hecho. Así que vamos a escuchar y regresamos. Gritita de uh, uh ¿Qué tal maestro? Muy bien, de hecho nosotros tenemos en la academia un paso que se llama Jackson. Está eh... recortado, eh, porque no está completo. ¿No está completo? No. ¿Qué le falta? Ups. El grito. No. <risa> Tiene movimiento más. Ah, sí? Pero también no lo hacemos porque hay unos que pues, pues, no, no se nos caen. Ah, pues qué bueno, porque no me acuerdo. Ay, <risa> ah, que el agarrón, No, no, no. Ay, Dios. No, agarrón. es que no lleva <risa> agarrón de paquete. No. No tampoco ay dios de mi vida no se crean abuelos por cierto saludos a los abuelos que nos están escuchando muchísimas gracias y que hay que regañar a rené porque rené toma coca más ave maría purísima fíjate qué diferente si dijéramos consume coca no no qué diferencia hay que saber eh, cuándo utilizas cada término pues qué tal yo creo que vamos bastante bien no sí Eh, vale la pena la verdad cuando te desvelas y vas escuchando estas uniones de grupo a grupo eh, la verdad vale la pena esas horas que nos faltan de sueño pero cuando descubres esta calidad musical es tremendo ¿no? sí. así que pues mira ya casi, bueno estamos como en la última recta del programa y yo quiero que escuchemos las canciones eh, que nos quedan pendientes vamos a pedirle a Juanito que nos ponga otra de las que fueron mis favoritas que se llama Fabiola Yo le quiero mandar saludos a Ichiro Que en este momento no le es posible Estar escuchando el programa por un asunto personal eh, Después va a escuchar el podcast Pero para que vea que sí le mando saluditos Porque es mi pareja bailando cumbia Así que, pareja, ahí tienes nuevo material Para que vayamos practicando eh, ¿Cómo dijiste? ¿Los qué? ¿Los prohibidos? Sí, Juanichi Rock <risa> Vamos a escuchar Fabiola, por favor, Juanito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 Voy a venir desfalcado. ¿Qué tal, maestro? Esa cancioncita la verdad es que a mí me encantó muchísimo porque es de esa cumbia que puedes bailar en pareja y también esa cumbia que puedes bailar así abrazadito. Entonces, hay que aprender a hacer esas fusiones mientras estamos bailando. Esperemos que Carlitos esté bailando con Raquel ahorita. Espero que porque sí que para los que, que lleguen la, bien calientes a, a la clase, que ya lleguen así como, como con los pies listos para, y prendidos. para bailar. Eh... Ok, ah, es que, perdón, creí que Ichiro nos estaba escuchando, pero no. Um, pues, ¿algún comentario, maestro? No, pues tienes ahí todo, un, te quedan como 20 melodías. No. no, yo creo que ya nada más vamos a escuchar una eh, que se llama Cuarta con Cuarta. Creo que ya vamos a dejar pendiente la última que también me gustó bastante. Sobre todo me gustó el tema que se llama Vampiro Sabanero, pero le invitamos al público a que la busque directamente esta canción que no vamos a alcanzar a poner hoy. Pero eh, regresamos después de cuarta con cuarta ya a despedirnos y a hacer alguna mención de salud. Sí. ¿Sale? Vamos. A ver, yo creo que ustedes ya me lo han dicho... Oye viejo Quantix, suéltate la cumbia, pero la cumbia original, la propia... ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿Verdad que sí? Esta, Fíjate que el cerro. A, mí, a mí me gusta porque tiene aparte como ese tipo de de bailar así como de gavilán, de bailarlo en pareja, o sea, sí puedes hacer como toda esa fusión de de bailarlo así brincadito, un poco. A mí la verdad es que me gustó muchísimo, espero que a todo el público le haya quedado Mucha un percusión. buen sabor de boca. Eh, yo después de escuchar a los míticos quedé convencida de que sí debo de seguir aprendiendo a tocar la huella. estoy feliz no me sale nada bien, pero lo intento <risa> fíjate, le voy a decir a la chica del staff, de repente así, maestro ya se escuchó un poquito mejor Me <risa> di contesta pues puedes mejorar y <risa> Y yo, ah, me tiro a la cama a llorar un rato y luego ya continuó con mis lecciones. Pero la verdad es que muy divertido. Pero esperamos que no nos llueva ahorita porque ya casi estamos al cierre del programa. Ya, nos queda un el minutito. En 250, nada. ¿cuál? 313. Le digo que vamos a hacer el festejo de los 200 en el 300. En el 300. yo creo Como vamos. Saludos a Cuatrero. Patrero, sí. A ver si se nos hace vernos este fin de semana. Saludos a Víctor de, de Barrio Chico. Hace muchísima falta ir a tomarnos una buena chelita por ahí también. Entonces esperemos eh, visitar estos dos lugares esta semana. Saludos a Juan de Pulquería, el, el, la, la Última, última lucha. lucha. También hace falta un pulquecito. Estoy muy castigada, maestro, ya no me lleva a ningún lado. Como si hay que, que ahorrar. <risa> también ahorro maestro, también estoy ahorrando La verdad es que sí sé ahorrar Luego damos un, eh, un programa de cómo ahorrar uh -huh. ¿Sí? A veces me sale, a veces no, pero oh, bueno Pues muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos eh, La próxima semana vamos a tener una invitada que ya está confirmada Es algo nuevo completamente para nosotros Eh, o completamente nuevo para nosotros, es una chica que tiene un talento impresionante en sus manos y lo ha sabido aplicar muy bien, la vida la llevó a de repente descubrir que es capaz de hacer todo esto, así que los esperamos el próximo martes, nos escuchamos en punto a las 3 de la tarde y gracias Juanito por hacer magia como cada martes, gracias a la chica del staff que llegó Que platico aquí con nosotros. Gracias al señor Pero Sergio Fong sí. por tener este espacio mm, activo. Bailando en la cumbia del perro guarumo. Y un se equivocó el programa. Sí, sí, sí. Y nos escuchamos el siguiente martes. Vale. Vámonos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio